e、bueno, n la última reunión la v e r d a d que no estuvo un sinsabor. Más que novedad, tuvimos una noticia bastante negativa para el inicio de gestión, que es que no pudieron pagar el aguinaldo en una s h o r a vez, como se establece. O sea, el medio aguinaldo de diciembre ha sido desdoblado. Está bien, no, no por una cuestión de m o caprichosa, sino entendiendo que hay una dificultad, que son las cuentas, cómo han quedado en el municipio, la situación financiera, que no, no desconocemos. Hubieron muchísimos desmanejos. Pero sin embargo, entendíamos que la previsión de la nueva gestión tendría que haber estado con toda la energía en no tener una nueva complicación,、sí. como es hoy, seguir en un conflicto, seguir atados a un conflicto permanente, porque no solo no se resolvió el reclamo de recomposición salarial, sino que hoy se suma una nueva problemática, que es el desregulamiento de Aguinaldo. Esto trajo mucha angustia, mucha bronca también en los sectores y bueno. No, no construye un dato positivo para el arranque de la gestión de la intendenta María Fernández. Claro. No, y en el desdoblamiento de este medio aguinaldo, ¿es medio aguinaldo? En realidad sería un cuarto aguinaldo ahora y el otro、sí. porcentaje, ¿cuándo? Y eso es lo que todavía no tenemos certeza, no tenemos una fecha firme. Por palabras de la intendenta que recibió una comisión de trabajadores el día viernes, porque había una permanencia que habían decidido. Un grupo de trabajadores、sí. para hasta que le d i e r a n respuesta y querían respuesta efectiva que el mismo viernes se d e p o s i t a r á para el sábado,、sí. cosa que no pasó, que se d e p o s i t a r á la totalidad del medio a de v i n a l d o Y en palabras de l i n t e n d e n t e decía que, que no iban a pasar ninguna de las fiestas, sino que, bueno, como que entre esta semana se tendría que resolver y más tardar sería el mismo 31. Pero hay que entender que además de la angustia que sufren los trabajadores y trabajadoras en el municipio con un montón de condiciones. De trabajo que no son las óptimas, con todo lo que fue el derrotero de, de la gestión resta en los últimos cuatro meses, que ningún n i e l reclamó, que hizo un juego muy perverso, que era decir que tenía voluntad de dar el aumento, pero puso al Tribunal de Cuentas de por medio, que después ese aumento, esa recomposición del 15%, no fue efectiva y no se dio en los salarios de los, de los trabajadores y trabajadoras, toda esa suma. Se le agrega un nuevo dato que es esta situación: desbordar、sí. el aguinaldo, estar con la angustia de saber cuándo puede ir a comprar cada uno de los trabajadores、eh, lo que necesita para poner u n a mesa del 24 a l 31.、Sí. Es como manejarle directamente la economía por, por el lado de lo que sienten los trabajadores y trabajadores.、Sí. Pero obviamente, que aparte de una cuestión, es、eh, una cuestión legal, es tiempo y forma, y ya se está rompiendo con un compromiso de arranque que se, se, se dijo en la mesa paritaria del 12 de diciembre. e q u Estaba la voluntad de regularizar todos los días de, de, de cada fecha de cobro.、Mm. Esto sería: se está cobrando el 12 de diciembre, por ejemplo, que es lo que pasó en este mes, pero se estaba cobrando los 10, los 11, los 12, adelantar o poner más o menos entre de la regularidad primero del primero al 5 la fecha de cobro.、Mm. Y obviamente el Aguinaldo tenía que estar antes de la fiesta, si bueno, no estuvo, y encima estuvo solamente la, la mitad de lo que corresponde.、Mm. Y resultó un combo、eh, de situaciones que hoy. Nos pone en una encerrona. nos Queríamos, obviamente, arrancar con, con la premisa de tener un gobierno que va, que va a tener gest un gesto de cara a los trabajadores y trabajadoras que construya una nueva relación que salga de todo lo que fue lo problemático de, de la gestión anterior.、Mm. Pero no está pasando por ahora. Por ahora no. Otra cuestión es que, por ejemplo, nosotros decíamos que la disponibilidad es una herramienta discrecional del poder para disciplinar al trabajador y no es una. No estamos para nada de acuerdo y hoy hay disponibilidades encubiertas. Por otro lado, también hay algunos jefes de, de área y algunos subsecretarios que no han iniciado de la mejor manera. Es、eh, importante recalcarlo.、Sí. Entendíamos que, de, de, de palabra de la entendenta, quieren una gestión amigable, quieren una gestión que no, no pregone con violencia, sino por el contrario, que pregone con el ejemplo、sí. y que también con ese ejemplo invite a. A, tra a trabajar y a involucrar a los trabajadores y trabajadoras en, en, en el diseño de las políticas públicas, generando ideas. Esto es lo que se dice en cuanto al discurso.、Sí. En los hechos concretos, hoy está muy difícil entender que v u e a n ser misma sintonía. Por los datos que vamos recogiendo en distintas áreas donde hay problemáticas concretas,、mm. disponibilidades,、eh, eh, maltrato de alguno, de, de, en, en algunas de, la, de las áreas. Entendemos que son 10-12 días de gestión y obviamente debe costar muchísimo, pero hay que entender también, decimos, desde el sindicato, tenemos que entender la situación de las trabajadoras y los trabajadores.、Mm. Han sufrido cuatro años y los últimos meses han sido muy oscuros.、Mm. Ahora, evidentemente, hay funcionarios que rodean a Mariel Fernández, digo, no. no, no. No, no quiere pensar negativamente una gestión que recién está iniciando, pero si el discurso de Mariel Fernández es tan claro y lo que pasa es esta disponibilidad encubierta, cierto maltrato, ya en, las primeras, que en la primera quincena de gobierno, hay funcionarios que no están entendiendo el mensaje o、eh, están armando su propio juego político, ¿no? Y s u e b e suceder, s u e b e suceder. También v a a s a el inicio de la gestión de Walter Festa.、Mm. También había un discurso que de... decía que. Invitaba a todos, invitaba a l o s t r a b a j a d o r e s los trabajadores, los sindicatos para construir un nuevo moreno,、mm. pero los funcionarios, los subsecretarios, los secretarios, los directores de á r e a los directores generales, en muchos de esos casos, s e m ese juego de construir su poder propio.、Mm. Eh, bueno, ese es el tema que me parece que tiene que ordenar desde, desde la cabeza, en este caso、mm. de la jefa comunal,、eh, de entender que con el maltrato, con la discrecionalidad, con los, los, la, los peores ejemplos de cómo se, se generan directivas, No se va a tener un concurso de, de, del, del grueso de los trabajadores y trabajadoras.、Sí. Ya no estamos en tiempo donde se disciplina y se acata por el solo hecho de tener poder. Que el poder también es autoridad y se, tiene, se debe construir con los,、sí. mejores, con los mejores ejemplos.、Sí. Digo, esto también tengo que decir: no es una cuestión de que sea n trato s generalizado. s Hay muchas áreas donde hay cordialidad. No, no. Pero bueno, hay que señalar esto. Es importante, digamos, que. Que se puedan revertir esos casos, que se puedan encaminar y que se revierta lo fundamental que es previsibilidad. Previsibilidad、sí. en, en pago de los saberes, previsibilidad en esto de, de dar una fecha concreta de cuándo se termina de abonar a la Aguinaldo.、Mm. Y bueno, y avanzar avanzar en todo lo que, en todo lo que falta. El, ¿Las asambleas de trabajadores qué discutieron después de esa, de esa segunda reunión donde se anunció este, este desdoblamiento de la i n a l d o Más que nada d i s c u t i o Si、sí, discutían damos la medida de fuerza, e n t e n d í a m o s q u no se podía levantar,、uh -huh. que es, nosotros seguimos como AT con un paro,、uh -huh. con cese de actividades, y la modalidad. Algunos pretendían, y quizá con, con la j u s t i c i a del caso por la, el cuadro de situación, que se agudizaran medida s de fuerza más profunda. s、uh -huh. de, Desde la Comisión Directiva e l Cuerpo de Delegado, teníamos el debate de. Todavía hay que ir midiendo cómo van a ir acomodándose en las áreas. Todavía tenemos que ver cuáles son los gestos, todavía tenemos que ver cómo avanza la gestión,、sí. como para ya profundizar. Por otro lado, el profundizar muchas veces pasa que después te deja、eh, muy lejos del juego.、Sí. Y esto lo pongo en ejemplos concretos. Con la gestión Walter Festa, cuando nos dejaron fuera del convenio colectivo,、uh -huh. radicalizamos hiciendo una medida de protesta muy fuerte y después las relaciones eran las peores. Y, Y en esto no es por una cuestión de que el sindicato necesita, sino que los trabajadores necesitan e l sindicato para canalizar los reclamos. Y, fue, y pasaba esto: no, ¿Sí? se, no se podían canalizar los reclamos porque no había ni teléfono siquiera que atendieran a las autoridades de nuestro sindicato. s ¿Sí? s Por eso entender y tener la cintura de ver, no dejar de lado las medidas de fuerza, pero no profundizar en una etapa donde recién se están acomodando las piezas. ¿Sí? Es, lo que, ese es lo, por donde circuló el debate. ¿Sí? Más allá de eso, nosotros seguimos con las medidas de fuerza. Entendemos que ahora el esfuerzo tiene que estar puesto desde la gestión, desde e l intendente y todos sus secretarios, su gabinete,、uh -huh. para encontrar las soluciones urgentes, que es primero previsibilidad a, para los trabajadores y trabajadoras.